pues música de los 2 para hablar de la concentración de motos eh, ya lo veníamos anunciando durante todos los programas que nuestros compañeros eh, de CDRuts on 6 Nacional 401 van haciendo aquí en nuestro en, en esta emisora en, en nuestra emisora la 107.9 de la frecuencia modulada la emisora de todos los onsecanos pues poco a poco te han ido contando cómo va pero seguramente que esta semana están todos atacados de nervio David Ruiz muy buenos días ¿Qué tal cómo estás? Con, ¿Cómo estás tú? Pues bueno, yo, la verdad es que estoy tranquilo Estás tranquilo <risa> según, según se vaya acercando sí, sí. la cosa de, de, momen, de momento estamos tranquilos sí. Pero bueno, ya nos entran los nervios a partir del miércoles jueves Que será cuando... Entre todo un mogollón de, de, de cosas por hacer uh -huh. no, Está prácticamente todo bastante adelantado Todo ba bastante adelantado, además, eh, bueno, hablábamos este tiempo atrás Que se, se esperan eh, la mayor afluencia de motos en de, de las concentraciones que se han hecho hasta ahora Que recordamos, esta es la cuarta edición Y esta va a ser la que más afluencia se espera de motos, sin duda alguna Bueno, sí, porque la verdad es que este año hemos eh, puesto mucho empeño En que la publicidad, la publicidad vaya directamente sobre todo a todo el tema de internet que hoy es, tenemos los medios digitales y internet que es un medio de difusión bastante importante y entonces pues hemos eh, empeñado todo la, el tema publicitario todo el gasto de publicidad en, en este medio no creo que es más importante que otro donde se va a visualizar más y donde vas a un, un público mucho más concreto y especializado en este sentido ¿no? uh -huh. con lo cual bueno pues la verdad es que estamos bastante contentos hay algunos socios del motocl que están un poco Eh, vamos a decirlo aunque son mal eh, sí. un poco acojonado por el tema de la afluencia de público pero bueno que, que por todas cosas por, por lo que te comentan lo que te dicen sobre todo ahí en, en los, en los en el Facebook, que es una de las redes sociales más... Uh -huh. por Estamos muy presentes con 2.200 amigos, me parece que hay. Madre mía, es entonces, importante eso. Si hay, ¿eh? Sí, entonces, bueno, hay muchos... Alrededor de un 15% que han confirmado que van a asistir. Uh -huh. Más luego, por pues, la gente que viene, que, que se van incorporando, que nos van llamando, y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque suene mal decirlo, hay uno concretamente, que ese es el tema de Facebook, que está bastante preocupado en este sentido. Yo le digo, tú no te preocupes, que lo haga falta es que venga mucha gente y ya... Sí, Veremos de dónde, dónde sacamos fuerzas para, para mantenerlo Y para que vengan y para que lo disfruten Bueno, la, la previsión, ¿eh, ¿cuál es? Más o menos, ¿tenéis ¿eh, alguna previsión? Tenemos, tenemos limitadas las inscripciones a, a 300 A 300, ¿no? De Ajá. hecho, se han hecho algunas de más por, Porque pueden que venga más gente sí. Con lo cual, nosotros, en principio La previsiones que vengan alrededor de 300 sí, 300 se, motos Que se cubren las 300 tres, Exactamente, las 300 inscripciones uh -huh. entonces Pero calculamos que hagamos más, que tenemos incluso hasta las 400, con lo cual es un triunfo bastante bastante grande, ¿no? 400 motos que van a tomar eh Sonseca el próximo entre el viernes y el sábado, irán llegando seguramente. Sí, sí, eh, hay gente, bueno, hay incluso familias enteras que, que nos han dicho que van a venir, familias enteras, prefiero de padre, madre y dos hijos. Concretamente uh -huh. estuve lo hablando la semana pasada con, con una con un señor que iba a venir y va a venir la familia entera, o sea que Sí, está tomando un auge y la, la verdad es que por el poco tiempo que llevamos los, los comentarios eh, que nos hace la gente es que es una concentración, incluso gente que no la conocía, Ajá. es una concentración que a la gente le está gustando mucho, que este año van a venir porque se habla muy bien de ella, etcétera, etcétera, etcétera, o sea que la verdad es que el poco tiempo que llevamos parece que lo estamos organizando bien y que vamos por buen camino. Si hablabas, hablabas de la importancia precisamente de las eh, nuevas redes tecnológicas en cuanto a la publicidad de de eventos como este, pero sin duda alguna, eh, yo para mí una de las eh, de, la, de las vías eh, de, de que la gente conozca la, la concentración más importante es el boca a boca. O sea, una persona que vaya, un, un motero que haya venido a la concentración y vaya hablando bien, te trae otro, otros otro dos. Por eso te comentaba que a mí me ha, me ha sorprendido gratamente el hecho de que gente, pues mira, yo no me he encontrado en distintos pueblos en yuncos, en pueblo de Juncos, en otros pueblos de Tal, pues me han visto con el cartel, me han visto poner algún tal, algún amigo, alguna tienda que he ido uh -huh. y me han dicho de que mañana hablamos bien de vuestra concentración, gente que no conozco, o sea, gente que, que, se ha, que ha visto que era de Sonseica, que estaba la, poniendo la concentración, o les teníamos ahí porque mañana hablamos bien de vuestra concentración del año pasado, que lo estáis haciendo bien, qué tal, en fin. Quiero decir, que, que, que eso, eso no es que lo hayan visto en, en tal sitio, que también me imagino que lo verán, uh -huh. pero es algo que aquí le han comentado terceras personas, ¿no? Con lo cual siempre yo le digo que el boca a boca es, es fundamental para que una cosa coja mucho auge o, o se venga abajo, Desde aparte de la publicidad que haga. Si lo haces, si montas algo bien y la gente lo comunica, porque siempre nos rodeamos de amigos y siempre comentamos, pues, este fin se me ha levantado el sitio y tal, y, y lo has preparado bien lo has hecho bien, ...estén por seguro que la próxima irá viniendo más gente... sin duda alguna. ...nosotros vamos despacito como en buena letra... ...son muchos meses de trabajo sin duda alguna... ...concentrados en tres días... ...exactamente, sí, porque esto no se prepara para otro... ...claro, lógicamente... ...ya llevamos desde finales del año pasado pues... Eh, ...preparando, estudiando, ver qué se hace, qué no se hace... ...cómo lo preparamos, cómo lo hacemos, cómo mejoramos... ...porque al final todo es mejorar y mejorar... ...y bueno, todas las circunstancias también como están... ...y todo el tema, pues bueno... Siempre trata de mejorar, ¿cómo? Dándole vuelta a la cabeza, eh, gastando menos posible, pero sin embargo, incentivando otras actividades que, que, que, que, bueno, pues que, que sean atractivas para los que vayan a, vayan a venir, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar a, toda, a todos nuestros oyentes que la programación de esta, de esta concentración de motos comienza el viernes 28 de mayo con la apertura de inscripciones ya a partir de las 8 de la tarde en la zona de la piscina de, la piscina de verano, ¿es así? Exactamente, exactamente. Sí, como, todo, como todos los años. Este año, bueno, eh, hay que decir que como es lo que ha pasado en la feria chica, este año también es, pues bueno, procuraremos, vamos, de hecho este año incluso la cena, todo lo vamos a realizar uh, lo vamos a realizar allí, no, con lo cual intentaremos interferir lo menos posible en la es la feria chica de nuestro pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso este año pues mirando también un poco por, por, por la fiesta de nuestro pueblo, pues eh, hemos decidido hacer todo el evento allí en la piscina. Salvo el domingo, que bajaremos, pero bajaremos por una circunstancia o por una esta Sí, eso me, me lo estaba guardando, David, y me lo, me lo vas a estropear. <risa> bueno, pues venga, no, te lo estropeo, hala. <risa> no, estamos en el viernes, hay que decir que a partir de las 8 sobre las inscripciones, que seguramente ya eh, habrá gente... Sí, además, además, este viernes, ya hemos previsto la, la fiesta la puma pero estamos ahí a ver si lo hacemos al viernes lo cambiamos al sábado, porque Ajá. como dependemos mucho también del tiempo, sí. pues eh, esta noche tenemos deliberación, a ver qué hacemos, si lo hacemos para el viernes por la noche, o quizá el sábado por la tarde, que a lo mejor apetece más, por el tema de la calor, en fin. Luego estas cosas, cuando se hacen al aire libre, al aire libre pues a veces tienes este hándicado. Juegas con, un, un, juegas con, un, con un, una variable que es el tiempo, que eso no lo puedes controlar. Eh, exactamente, pero bueno, en cualquier caso se hará, no sabemos si de se hará. Toda man, de todas maneras se mantiene claro. la discoteca móvil aunque no haya fiesta sí, sí, de la Puma, sí, sí. o sea, eso se mantiene a partir de las once y media de la noche, que eso sí que está abierto a todo el público, porque imagino que tendréis también un bar de la organización donde la gente que quiera de Sonseca o de donde sea pueda subir a tomarse algo y a disfrutar de esta fiesta de discoteca móvil. Exactamente ¿no? Y aparte Está abierto para todo el, mundo, a todo el mundo Todo el evento Los tres días ¿verdad? no Ahí no se corta el, O sea que no, no pedimos El DNI a nadie ¿no? uh -huh. Simplemente Está abierto para todo el mundo Lógicamente El recinto está cerrado Porque está delimitado Para que entren las motos Y no entre ningún otro vehículo uh -huh. Pero en fin Que todo el que quiera ir Por supuesto puede ir A tomarse una cerveza A ver las exhibiciones A cenar A comer Con unos precios Impresionantes eh, También hay que decirlo Porque Incluso esta familia que hablaba antes Me decían, joder, si que me cuesta más barato Y me hago esta concentración todos los fines de semana Que he, en mi, he en mi casa <risa> digo, pues efectivamente, no sé qué está haciendo Que no te apuntas No te preocupes, que lo, que lo voy a apuntar <risa> o sea que... una de las, Ya nos pasamos al sábado Bueno, tenéis desayuno, apertura de inscripciones y tal Y nos vamos a una de las novedades, me parece En esta cuarta concentración, que es la ruta turística a Toledo Exactamente, la verdad es que no la hemos muchas veces Otras veces, otros años no lo hemos hecho Quizás por por pereza O por no saberlo o por las circunstancias que sea. El caso es que este año, como novedad, por la mañana, el sábado mañana a las 11, sale de la ruta hacia Toledo, una ruta turística que, bueno, pues sobre todo es, tiene un atractivo especial para la gente que es que no ha estado nunca en Toledo, ¿no? Los estamos uh -huh. en Toledo, pues bueno, lo conocemos y tal. Y este año, pues nos hemos decidido hacer una ruta a, a Toledo. Eh, bien es cierto que es que paramos un montón de papeleos, de, de, de, en fin, del de, de, eh, delegado de... de, de, de del gobierno, ¿no? del gobierno, Guardia Civil, Ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que merecía la pena dar esta vuelta, sobre todo para pensando un poco en la gente que viene de fuera, ¿no? Que el, sea un atractivo importante pues para aquellos que, no, que vienen de otras comunidades autónomas y que no hayan visto Toledo y digan, bueno, pues, aunque sea un poco de lejos, porque pararemos en el valle, en la colonia del valle, uh -huh. y allí daremos un poco de avituallamiento con refrescos y, y algún aperitivo, lo que sea, pero bueno, por lo menos el que viene de fuera pues sí, le gustará tirarse una foto y hacer un vídeo de, de toda la, la vista de Toledo, ¿no? Exactamente. Bueno, después eh, coméis a las dos y a las cuatro y media también eh, juegos eh, y actividades con premios y regalos. Hay que decir que también actividades intensas, como es, por ejemplo, los vuelos en paramotor. Sí, la verdad es que este año, eh, bueno, pues lo que vamos a hacer, eh, no sé, hacer una concentración que no fuera solamente específica para el mundo de la moto, ¿no? Pensa que es una excusa bastante eh, importante, pero también que cualquiera... Que, ...que nos visite... ...que le guste la moto... ...y que no pueda disfrutar de la moto... ...que no tenga... Uh -huh. ...o porque le dé miedo... ...porque tenga otras actividades alternativas... ...y que puedan también disfrutar de ella... ...entonces bueno... ...pues pensamos en lo del vuelo de paramotor... ...que creo que es un atractivo bastante importante... ...ya no solo para también... ...para la gente de Sonseca... ...sino para la gente de fuera que pueda venir... ...y entonces pues estará el paramotor... ...todo el día por allí... ...bueno pues... ...haciendo vuelos y demás... Uh -huh. ...y bueno pues tenemos también el toro mecánico... Eh, ...va a haber... Eh, ...carreras en minimotos... Y bueno, para esa gente que gane estos concursos, pues tenemos, la organización ha comprado cinco vuelos de, para un motor, para luego regalarlos a la gente que gane los concursos que tenemos preparados para el sábado o la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues esos son todos los atractivos que, que, que tenemos esta, este año. Y también otro de los platos fuertes, a partir de las ocho, como decías tú, la exhibición, esta vez de trial, es... Eh cambiamos la modalidad ¿no? de lo que han sido los años anteriores y es ¿sabes? una exhibición de trial a cargo de Jordi Pascuet y Marcel eh, Justribó Exacto, exactamente sí, uh -huh. este año también mmm, hemos cambiado en este sentido porque bueno ya hemos repetido dos años prácticamente lo mismo y queríamos un poco por pues, darle otro, otro aire también ¿no? creo que el trial hay mucha gente porque pues, sale los domingos también con moto de campo de los pueblos de alrededor y eso está atractivo más para que haya gente pues, que le guste el mundo de la moto de campo y demás pues que vean a este tipo de... y para los demás ...para todo el mundo uh -huh. que le, le gusta las motos... ...porque pues vean ese tipo de, de, de atracción... ...que también es más de salto... ...más espectáculo de subiendo en camiones... ...en coches, en ruedas, en fin... ...es otro, otra, otra historia, ¿no? otro concepto... ...que también es muy atractivo para, para los que vayan a ver... ...yo invito a todo el mundo a que vaya a verlo... ...porque va a ser espectacular... ...además con la particularidad que les hemos eh, propuesto... A, a, ...a estos chicos que llevarle dos coches de desguace... Uh -huh. ...y nos han dicho que sí, que sin ningún problema que se los pongamos allí que, que, que ellos van a, a hacer espectáculo también con esos dos coches que hay que agradecer no sé cómo se llaman siento decirlo porque esto lo sabe Oscar van a llamar también dos coches de competición de la gama Clio creo recordar desde uh -huh. es de, de, de Guaces es que no me acuerdo el nombre siento a ver si Oscar en, en esto llama o lo que sea pero es que no, no sé cómo se llama el de, de Guace que, que, lo, que lo va a llevar es alguien que corre en competición de, de coches de... de de esta modalidad de Clio. Sí, son de, de marcas, sí. Exactamente. exactamente. Entonces, van a llevar también los dos coches con los que compiten allí, para que la gente también lo vea y tal y cual, aparte de hacernos el favor de llevarnos pues, esos dos coches de Waze pues, para que los de Trial pues, salten entre los coches y en fin, haga la suerte. Sí, sí, bueno. Por Entonces, encima con todo eso. Pues. Eh, exactamente. Entonces, bueno, pues también se agradece a este Waze. Que, que nos ha cedido esta, esta oportunidad y que pues van a estar presentes con estos dos vehículos de, de competición que los tienen que los van a tener expuestos durante el fin de semana allí. ¿sí? Mhm. Uh -huh. Después de esta exhibición que sin duda alguna es uno de los platos fuertes, eh aparte reivindicativa la lectura del manifiesto de fila de antorchas que se hace también eh, habitualmente eh, prácticamente en todas las concentraciones y un manifiesto que seguramente también irá encaminado a, al tema de los guardarraíles. Sí, como siempre los lo manifiestos aparte de recordar a la gente pues que ya no está por accidentes y, y demás, bueno siempre reivindicando un poco por la seguridad ya no solo de las vías, que estén bien asfaltadas, que esté todo en condiciones, sino de los guardaíles, que es muy importante. Ya se están tomando iniciativas, pero bueno, creemos que no son suficientes y que hay que seguir trabajando en ello, aunque viendo el panorama como está, probablemente esté bastante parado. Uh -huh. Después eh, una cena para todos los inscritos en, en la piscina municipal Y cerramos el sábado con un pedazo de concierto De un grupo por rock Que, que va a cantar tributo a los años 80 y 90 Que se llaman Cañoneros Que, que también se va a hacer en un eh, pedazo de camión Según me han dicho, ¿no? Sí, que está este, en que... este año es discoteca móvil O sea, viene un camión de esto Un transforme, que lo uh -huh. llamo yo uh, Alguno me corregirá, pero bueno Como creo que es un nombre bastante apropiado Pues camión de esto que se reforma, se convierte en un escenario y, y demás. Va a estar el viernes también, va a estar el viernes y el sábado, los dos días allí. Uh -huh. y, y Los Cañoneros, que es un grupo que se que vieron en, el, en Pingüinos, eh, la gente de esa que estuvo, les encantó. Y como ves, vamos trabajando durante todo el año. O sea, sí. <risa> cuando vamos a algún sitio nos vamos fijando en eh, las, las cosas, ¿no? Es de efecto profesional. Entonces, Reco recordamos a todos aquellos eh, neófitos en esto del tema de las motos Que Pingüinos es una de las concentraciones más importantes de invierno Que se lleva a cabo en Valladolid Exactamente Y que, y que sin duda alguna, siendo una de las más importantes Y, y donde acuden, no, no voy a decir miles de motos, yo que sé Cientos de miles de motos, eso tiene que ser increíble uh -huh. Y actuó Cañoneros, eh, ese mismo grupo va a actuar en la concentración de Sonseca Exactamente, Así, ese, lo, lo estuvieron viendo, les encantó Se tuvo contacto con ellos y demás Y, bueno, pues este año van a venir aquí y a ver qué tal. Parece que son, aparte de cantar y de tal, pues son un poco showman y demás. Uh -huh. Animan a la gente. Y, bueno, un poco lo que buscamos es ver los grupos de este tipo de tal, pues que animen y que, sobre todo, canciones que, que se conocen, que, que son versiones de de, de, can, de temas de éxito. Y entonces, pues, bueno, pues este año vamos a, a probar con ellos, a ver qué tal lo hacen, que me imagino que sí, para, bueno, para que disfrutemos todo del... De su concierto, ¿no? Recordamos esto a partir de las doce y media de la, de la noche Exactamente Y ahora sí, nos vamos al domingo Que es donde está el cambio ese que íbamos a eh, hablar Hay que decir y que el motociclismo y otras cosas Se está poniendo de moda Porque los pilotos españoles lo están haciendo Increíble en, en los grandes premios que llevamos hasta ahora Y que precisamente uno de los pilotos Que se subió al podio De Moto2 Este último domingo Va a estar aquí en Solseca Exactamente, es el cambio, bueno, el, hay que decir que aunque en la en página web y en los críticos aparece que íbamos a retransmitir, como todos años anteriores, el, la, la carrera de, de Italia, bueno, pues a última hora cambiaron el itinerario y bueno, ya estaban los críticos impresos, la página web hecha, aunque lo intentaremos cambiar, como es una página que hacemos nosotros, lo llevamos nosotros, uh -huh. pues cuando podemos lo hacemos, pero hay veces que no tenemos tanto tiempo para okay. hacer las cosas. ...y los trípticos estaban hechos... ...entonces bueno pues... ha ido que cambiar... ...y el cambio es que este, este año... ...y después de, de varios años intentando que, que viniese... ...pues estará con nosotros el campeón del mundo de 125... ...Julito Simón... ...que aparte de estar con nosotros en la concentración... ...y firmar autógrafos... ...y hacernos eh, fotos con él y demás... ...pues haremos una pequeña ruta cortita por Sonseca... ...para irnos hacia la tienda de Antonio Toledo... ...que hay que agradecerle también que Julito Simón está aquí... ...porque ha hecho mucho énfasis en que estuviera... Aparte uh -huh. que Julito pues, es una persona que, se, en fin, que, que, que, que, que viene cuando le llamamos, o sea, no tiene ningún conveniente, con sé que se está portando siempre muy bien y, y es agradecer. Y desde luego Antonio Toledo, pues, por supuesto, por las ganas y el empeño que le pone para que Julito Simón esté aquí. Entonces, iremos a toda la tienda de Antonio Toledo, en la carretera de Mazambo, que se ha cambiado de sitio, y hará una pequeña inauguración con Julito Simón y allí nos pondrá un pequeño pico lavi para todos los moteros que vayamos por allí. Uh -huh. Hay que recordar que Julián Simón es de Villacañas, de la vecina localidad de Villacañas, y que conoce Sonseca, pero a base de bien y sobre todo conoce el circuito de motocross. A todos aquellos que, que nos gusta más o menos el motocross, pues recordamos a un Julito Simón bastante pequeño, muy sí. pequeño, viniendo a Sonseca, a correr con motos de 80 centímetros cúbicos. Exactamente. ¿Verdad? En su casco sí, que, sí. que ocupaba... Casi podía meter la los moto. cabezas en el casco. <ríe> sí, la verdad es que Julito Simón, para aquellos que no lo conocen, bueno pues viene a entrenar mucho al circuito de, de motocross de, de Sonseca. ¿no? Es una de las partes del entrenamiento que se les pide a los campeones que hagan... Por eso muchas veces en las noticias cuando hacemos el programa, pues ha sufrido una lesión tal haciendo motocross. Sí, ¿no? el, último, botar, o, el último botar. bautista. Ahora lo entonces, que ha sido haciendo motocross cuando se ha, se ha dañado el, el hombro, no sé si era el hombro o la... No recuerdo ahora mismo que, que, que fue lo que sé, pero sí, sí, fue haciendo motocross como cuando se, se, se dañó, entonces, bueno, pues eso todos los deportes que practican, pero le practican porque se lo permiten practicar, o sea, no, no es algo que que, esté, que no lo puedan hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues la verdad es que a Sonseca, a Julito Simon viene mucho y siempre hemos tenido contacto con él, de hecho, la... ...en las concentraciones y demás, pues que siempre hay fotos de él y nos firma las camisetas y demás... ...y de hecho este año, todos los años, pues nos firmará camisetas de la... Mmm, ...tres camisetas que hemos hecho especiales, una se la vamos a regalar a él... ...y otra dos, pues la sortearemos entre todos los inscritos en, en, en la concentración, ¿no? Pero, uh -huh. Bueno, con una con su firma y tal, unas camisetas que hemos hecho especialmente para sortearlas... ...y para entregarle una a él, que todos los años le entregamos una... ...especial de la concentración... ...que hacemos apuestamente para él... ...pues está... ...está muy bien... ...lo que decíamos... ...el, el motociclismo español... ...que está de moda... ...eh... ...ayer... Eh, ...ganaba Lorenzo... ...en... el Le Mans... ...el eh, sí. territorio Rossi... ...sin duda alguna... ...y... ...y le metió un palo... ...ganábamos uh -huh. también en Moto2... ...con... ...con... ...con Tony Elías... Sí. ...y ganábamos también en 125... ...en 125, sí... ...la verdad es que... ...el motociclismo a nivel español... ...se está haciendo un hueco bastante importante... ...vamos, lleva años haciendo... Pero... Creo que ahora va tomando mucha más fuerza. Una supremacía total. y una, Exactamente. Y bueno, hay deportes en los que destacamos y destacaremos. Si hay buena base y hay buena cantera, pues seguiremos destacando, ¿no? Entonces, uno de ellos es en el motociclismo, ¿no? Igual que, es... que en el tenis, pues eh, en motociclismo también vamos por delante. Y esto ayuda también, sin duda alguna, que la gente le guste la moto y se acerca a este mundo, ¿no? Sí, hombre. Siempre crea escuela. Es como todo. Cuando hay un deporte que... que pues... Por sale o destaca algo de más, en que los españoles pues estamos ahí, salen todos... Al final es publicidad, ¿no? Que, que, que se está destacando. Y, y la gente pues lo ve mucho en televisión, cada vez sabemos más, cada vez te interesa más porque ganamos más. Uh -huh. Pues la gente al final se va cogiendo afición a este, a este mundo, ¿no? Y pasa con eso, con el motociclismo, como con el tenis, como con el fútbol, ¿no? Siempre, cuando eres pequeño, que juegas? Pues al fútbol. ¿Por qué? Porque es lo que más se veía. Sí, sin duda. Eh, que... eh, también es más fácil el acceso a un balón, ¿no? Que a una moto, pero bueno, quiero decir que al final pues la gente pues, se va animando, también por el hecho que haya este tipo de concentraciones, pues hay gente que se va metiendo más en el mundo, incluso va comprando motos, se van sacando carnet, yo conozco mucho de los que hoy son socios y estamos colaborando para que esto se celebre, porque se han aficionado pues en diferentes concentraciones las que hemos hecho, ¿no? con lo cual pues también nos damos esa palmadita en la espalda pues, de decir, oye, que estamos haciendo las cosas bien y a la gente cada vez le va gustando más lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Un, un último detalle, dentro de, de esta concentración de motos y durante los tres días se va a llevar a cabo lo que se ha acertado en llamar Operación Kilo, que significa que eh, se van a recoger alimentos no perecederos, ¿verdad?, para, para diferentes eh, destinos. Sí, de hecho, bueno, este año con el tema de Haití y de Chile, pues bueno, hemos pensado en... Todos los años hacemos algo y este año, pues sin duda alguna, pues merece la pena también a, a hacerlo, ¿no?, o intentar... Eh, recaudar alimentos no precederos pues, para luego darlo a, a, a, a Cáritas en este caso, que es lo que hacemos siempre pues, para que lo reparta luego, lo mande a Haití a Chile, y en fin poner nuestro granito de arena en ese sentido pues para que apaliar en la medida de lo posible pues, las desgracias que pasan en otros sitios ¿no? uh -huh. de hecho también vamos a colaborar con Castilla Mata Televisión, que vendrá a hacernos eh, algún reportaje y, y demás, pues nos van a poner luchas también Eh, para que la gente pues pueda dar su donativo y, y bueno pues estarán por aquí filmando. No sé si saldremos en García Mancha Directo o en algún programa de este tipo, en las noticias, no sé. casos sí. es que ya hemos hablado, bueno, nos han llamado ellos y tal con el tema de este. No sé si vendrán el domingo por el tema de que esté Julito Simón, los traerán el sábado, en fin, no sé exactamente. Pero bueno, que van a venir desde castilla García Mancha Televisión pues para en fin grabar un poco la concentración y y entregarnos estas huchas para que la gente dé su donativo y bueno pues entregárselas a ellos y ellos me imagino que la darán algún tipo de ONG o en fin algo de ese tipo Estaremos atentos a ello Recordamos si te parece Los puntos de información eh, Todo aquel que quiera Más información www.motoclubsonseca.com Repito www.motoclubsonseca.com Además aquel que quiera Enviar un correo Preguntando cualquier eh, eh, Aspecto de la concentración Lo puede hacer A info Arroba Motoclubsonseca.com ¿Vale? Info Arroba Motoclubsonseca.com Yo creo que es la manera Más fácil de informarse Sobre todo lo que tiene que ver Con esta concentración de motos Además también Eh disponéis de dos eh, teléfonos para todo aquel que quiera hacer eh, igual algún tipo de duda o quiera hacer una prescripción o cualquier cosa de esas, ¿no es así? Exactamente, además te iba eso precisamente en la página web la gente que quiera preinscribirse en la concentración tiene un 20% de descuento, con lo cual pues eh, te ahorras unos eurillos que, que no están nada mal, ¿no? Entonces... Veréis cuando aparece la ficha que finaliza el espacio hasta el día 22, hemos dado de margen hasta el día 26 porque nos quedan pocas, pero nos quedan algunas prescripciones. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todo aquel que quiera preinscribirse en la concentración, siguiendo los pasos que aparecen en la página web del Motoclub, pues eh, se puede preinscribir sin ningún sin ningún problema. Y los teléfonos, yo me sé el mío, el otro de hostas <risa> no Mira, me les sé. Te voy a sacar de, te voy a sacar del embrollo. Sí. Tenemos el 670 516 832, que es el de David, repito 670 516 832, y tenemos también el de Oscar, que es 661 221 866. Son dos teléfonos que están a disposición de todo aquel que tenga algún eh, tipo de duda sobre el tema de la concentración. Exactamente. Yo creo que yo creo que ha quedado todo bastante claro, nada más, nada más que pedir eso sí, sobre todo precaución a toda la gente que venga, a toda la gente que esté con moto y también precaución a todos aquellos que se acerquen a verlo. y a ...y disfrutar de este fin de semana motero, ¿verdad?, a las inmediaciones de la piscina municipal... ...que es donde va a estar montado todo el operativo. Exactamente. Nada, simplemente, pues eso, animar a todo el mundo que vaya a vernos... ...que, que en fin, que, que vaya a ver todas las actividades, hacer que por allí... ...que va a estar muy entretenido y muy divertido este año... ...y que esperemos, pues bueno, pues todo salga bien y que no haya ningún tipo de problema... ...y, y bueno, pues para eso estamos toda la organización... Eh, hablando del tema de movilidad y de seguridad Para, para que de, todo esté perfectamente eh, estudiado ¿no? Pues nada, muchísimas gracias Muchísimas nada. gracias por atendernos Y estaremos muy atentos a esta cuarta concentración motera Yo personalmente pues no gasto moto Pero sí me gusta, me encanta verlo Me encanta ver las carreras, me chifla motocross Y disfrutaré de esa exhibición de tria, sin duda alguna Muy bien Muchísimas gracias, David A vosotros